Buen día Pali, buen día Juan Pablo, todo el equipo, la audiencia. ¿Cómo andas Mauro? ¿Bien? ¿Cómo andan? ¿Bien? Sí, todo tranquilo por acá, che. Bueno, recién cuando dijiste que iba a haber iba a llover, había un solazo. Sí, sí increíble. Sí. Y ahora eh, se nubló todo. Por pero, en eh, Santa Rosa, así está. Viene diciendo que va a llover desde no sé cuándo. <risa> desde la semana pasada. Desde el, desde el jueves pasado viene sí, diciendo que va a llover. el martes, el martes. Pero va a llover, ¿eh? Téngale sí, efecto. en Téngale algún efecto. momento Igual yo creo que va a llover, en algún momento va a llover. 40% daba, de, por lo menos ayer. Sí, para pero ahora, ahora da 70%. Ah, bien, 70% llueve sí. seguro. Sí, bueno. <risa> Bueno, hablábamos con la producción, el día de ayer fue tremendo para los barrios sociales y sobre todo para los barrios donde no pasa el, el regador, porque fue un día eh, no solamente de viento y de tierra, sino de, de, de muchas pestes, porque habitualmente cuando hay mucha tierra, mucho viento, eh, las alergias y todo eso afloran y demasiado. Así que este si hoy podrían pasar los regadores... sería un alivio. Sí, o que llueva, Mauro. Sí, llover es algo natural, pero el regador debería pasar. Sí. Eh, ayer, en un momento, en algunas cuadras de, del barrio Ara San Juan, sobre todo que es uno de los barrios últimos entregados en el sureste de la ciudad de Santa Rosa, había calles que no se veía nada, porque el viento justo daba del nor, noreste, y había, había cuadras que mirabas y era, eran todos... Tierra y viento, mm. nada más. Eh, ahí también hay personas, hay casas y la, las personas tienen que hacer cosas durante el día. Así que si hoy pasa el regador, estaría buenísimo. Sí, a mí casi me voló la lona. Es casi, te digo que es un pedido. Sí, a mí casi me voló la lona con la que cubro una reja eh, de la casa. Me... Bueno, por eso, todo Tiró. eso, en, en, digamos, en lugares donde está muy abierto, hay pocos poco árboles... y también es un déficit en, en algunos barrios, eh, digamos, alejados del centro, eh, complica mucho más la cosa. Ayer fue un día bastante, bastante complicado, por eso, este, más allá de la lluvia de hoy, que vendría muy bien, Y si los regadores pueden pasar, estaría estaría muy bueno para, para esas personas. Nos quedamos ahí, más o menos en, en esa zona, Pali, y les comento que el fin de semana arrancó un campeonato de fútbol en el Club Social y Deportivo Unión del Este, que funciona justamente en los barrios eh, del sureste de la ciudad de Santa Rosa, en el barrio Esperanza, eh, un campeonato sub-16 masculino y un campeonato femenino. entre eh, O sea, ocho equipos en el masculino y dos equipos en el campeonato femenino. Eh, te digo, lo, lo comento así como al pasar, pero está bueno porque va a durar durante todo el mes de octubre este campeonato, lo hacen una, una especie de... de, de... de diagramación parecida a como habitualmente vemos los campeonatos en, en la Liga Cultural o también en, en, en Buenos Aires o en la, las, las grandes ligas, va a haber fase de grupo, va a haber semifinal y también va a haber una final. El fin de semana hubo más de 500 personas observando fútbol barrial en, en el sureste. Es, es, eh, es algo para destacar, ...y está bueno que, que las personas se acerquen a mirar... ...que acompañen a los futbolistas y a las futbolistas... Y este es un, es un es un evento deportivo, social, este, participativo, que, que se está dando y mucho en los barrios. Este, este club es nuevito, no, no, no, no lleva mucho tiempo eh, andando, pero la verdad que ha revolucionado ahí el, el sureste de la ciudad de Santa Rosa porque se acercan muchísimas personas al, al predio que hay en Cavero y Enriqueta Smith, así que está bueno para, para darse una vuelta y tomarse unos mates y mirar un poquito de fútbol barrial, no le fue muy bien a Unión del Este y al Barrio Esperanza, que son los anfitriones porque perdieron por goleada los dos partidos, se pueden recuperar durante el mes de octubre, pero lo que quería destacar es la participación de las personas, de, de los vecinos y las vecinas, y también... Revalorizar las actividades de los de los de los clubes barriales porque le, le dan otra impronta a, a los barrios cuando cuando están funcionando y bien. Más de 500 personas este domingo y esperan más o menos la misma cantidad para este domingo desde las 10 y media de la mañana que es la segunda fecha. Bueno, mira vos, eh, muy buena la actividad entonces, Mauro. Eh, ¿Cómo está el terreno de juego? ¿Cómo está está la bueno el terreno porque ¿Sí? aparte le están dando una bola muy muy importante desde la municipalidad que le ponen, este, le pasan las máquinas, eh, lo, lo rellenan casi todos los fines de semana, lo riegan bastante, lo este, lo marcan, habitualmente cada, cada, cada partido, termina un partido y marcan de nuevo la cancha porque es una cancha de de, de, de tierra, no, no de pasto mm. ni gramilla. están buenos los arcos, los arcos tienen red, eh... hay árbitros, o sea es, es un es un buen, es un buen este campeonato barrial que tiene todos los condimentos que tendrían otros otros campeonatos pero se hacen en los barrios y le dan participación a a todas las personas, también se se instalan ahí algunas personas que, que venden tortas fritas, que venden este algunas artesanías y demás, así que también hay un movimiento económico para el barrio que ya está bueno. Bueno Mauro, bien eh, algún otro tema Después vamos a estar con temas más coyunturales, más del día. Este, hoy es un, un segundo día de, la, de las comisiones en el Consejo Deliberante de, después de todo lo que pasó ayer, mm. así que este, vamos a ver qué pasa. Bueno, bien Mauro, Bueno, estamos atentos y atentas acá desde eh, la radio, cualquier novedad al aire, por supuesto. Cómo no, Pali, dale, bien. hasta bien. luego.